Bien, con ganas de hablar sobre economía contigo. Bueno, Bárbaro, eh, si te parece vamos a empezar con un anuncio que ha hecho el Banco Central de Uruguay. Eh, un poco una advertencia, que esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades en este mismo medio. Eh, pero bueno, valga vale la reiteración, la aparición siempre de este tipo de operaciones financieras, entre comillas, financieras, con excusa financiera que terminan siendo fuertes eh, verdaderos fraudes tipo piramidales, eh, esquemas Ponsi. Concretamente el Banco Central ha advertido que aparecieron algunas empresas, algunas con algún antecedente ya, concretamente la empresa Vive o la, la empresa de Experiencia Sky Team, que proponen inversiones financieras, colocaciones eh, a través de una plataforma Forex clásica que se utiliza para operaciones financieras o con criptomonedas, pero que no se encuentran registradas en el Banco Central y por consiguiente eh, dudan sobre la el trasfondo que tienen este tipo de colocaciones, y lejos de ser colocaciones financieras tradicionales, terminan siendo operaciones en las cuales el negocio es traer más clientes, eh, generando así una pirámide especulativa que termina siempre en, en poco, pocos beneficios o muchas pérdidas para aquellos clientes Que y además con una, una adicional que no es menor, el esquema Ponzi solamente retribuye a los primeros que ingresan en el mismo y los últimos que generalmente atraen amigos a este tipo de negocios terminan siendo los que pierden ellos y además pierden sus propios amigos, con todo lo que eso implica. Así que simplemente una advertencia, una más, lo, lo ha hecho público el Banco Central, están apareciendo ahora en nuestro país estas empresas tengan mucho cuidado con las inversiones. Cada vez que alguien hace una inversión, lo ideal es ir al Banco Central y averiguar si están registradas estas empresas eh, y a partir de ahí eh, realizarlas o no, ¿verdad? Eso es libertad para cada uno, pero es importante saber quiénes son los que están atrás de las empresas. Dicho esto, pasado este aviso a, a la audiencia, vamos a detenernos 5 o 10 minutos eh, en lo que ha estado esta última semana en boca de, eh, el periodismo y en el sistema político en general y también en algo en el académico, que es qué podemos esperar ahora de eh, esta mini-reforma tributaria, por llamarla de alguna manera, que se está presentando en el Parlamento. Y concretamente, más allá de evaluarla, darle alguna algún adjetivo, lo importante, eh, me parece a mí, es que para el oyente, para la audiencia, Eh, ver bien bien cómo lo afecta, o sea, qué tanto puede afectarlo de acuerdo a la situación en la que se encuentre el oyente. O sea, es una reforma que va, mini reforma o un ajuste, mejor dicho, que va dirigido hacia dos tributos que pagan eh, un porcentaje importante de la población, el IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, y el IAS, que es un similar para los jubilados, impuesto a la asistencia de la seguridad social concretamente para entender un poco a ver si el que está escuchando este mensaje, este en este momento está escuchando la radio, le afecta o no y cuánto le afecta, lo primero que tiene que ubicarse es saber bien, bueno, obviamente, si es jubilado o si recibe alguna remuneración, una renta y por ende paga y irpf y, y para eso tenemos que entender un poco cómo funcionan estos impuestos, que son bastante similares en cuanto a la estructura. En primer lugar, tienen una base de cálculo sobre lo que se aplica el impuesto. En el primer caso, el IRPF es la renta, en el caso del trabajador, el salario. Y en el segundo caso es sobre la jubilación de la persona. Esa es la base sobre la que se cobra el impuesto. Y luego tiene eh, un porcentaje sobre que a, se aplica sobre esa base eh, y ese porcentaje, esa alícuota, varía de acuerdo a lo que cobra cada uno. Cuanto más cobro, más pago porcentualmente y por ende también en términos absolutos. Con un pequeño detalle que acá está un poco la clave de la comprensión. Existe lo que se llama el mínimo no imponible que ronda números generales, ¿verdad? Los 40.000 pesos para los salarios y hoy en día los 45.280 pesos redondeados, ¿verdad? Para las jubilaciones. Quiere decir que quien tiene un salario menor a 40.000 pesos o una jubilación menor a esas 45.280 pesos, no paga hoy en día, no está pagando. Y por consiguiente, lo que se le aplica es el 0% de tasa, 0% sobre algo es 0, no está pagando. Hoy en día no está pagando y esta reforma, esto que se está haciendo hoy en día, no los alcanza. Lo primero que tiene que hacer el oyente es saber si está dentro está por debajo de ese mínimo no imponible, o no, si estás por encima del mínimo no imponible, quiere decir que hoy está pagando algunos de estos impuestos, y ahí sí podemos ver qué tanto los afecta vamos a empezar con más sencillos que es el IAS bueno, lo que hace, la, lo que se está proponiendo en el Parlamento es elevar un poco la el mínimo no imponible quiere decir que aquellos que estaban por encima de estos 45.280 no van a pagar hasta 50.940 lo que se está elevando es el piso Quiere decir que si hoy alguien tenía 46.000, 47.000, 48 48.000 pesos de jubilaciones de lo que estaba pagando, deja de pagar, no paga más nada. El punto fundamental es entender qué implica eso, cuánto es. Y bueno, no es mucho en dinero, eso es lo que todos tenemos que entender. Una persona que hoy en día eh, tiene 47.000 pesos de jubilación paga la diferencia entre esos 47.000 y el mínimo no imponible. 47.000 menos, menos 45 son 2.000. 10% de eso que es la licuesta, estamos hablando de 200 pesos. Eso es lo que va a ver el jubilado que pasa eh, en, que está en este en esta pequeña fracción entre 50900 y 45080 280 que va a dejar de pagar. Eh, es poco en cuanto al volumen total, pero eh, implica que el, el mínimo no imponible eh, se se eleva con el IRPF. Pasa otra cosa que es un poquito más compleja todavía, no hay cambio en los mínimos no imponibles y por consiguiente no es que se esté elevando el piso, pero se admiten deducciones o se le dan valores superiores a las deducciones que ya estaban permitidos Concretamente, eh, cantidad de hijos, o sea, de, de deducciones por hijos, o eh, alquileres, se les permite un porcentaje mayor de los alquileres cuando están registrados, o la cuota eh, hipotecaria si se está pagando. Estos últimos dos también corren para el IAS. ¿Qué implica esto? Que aquellas personas que están pagando hoy en día y que además tienen uno o dos hijos a cargo, y que además o, o alternativamente están pagando una cuota de préstamo hipotecario, o alternativamente... Eh, tienen un alquiler y los estaban descontando, bueno, van a tener posibilidad de descontar un poco más y por consiguiente pagar un poco menos. Hagan de rasgos para que el oyente termine de ubicarse. El rango aproximado que afecta es aquellos que hoy en día tienen un sueldo entre 55.000 pesos y 80.000 pesos. Cuanto más cerca de los 80.000 pesos y más hijos a cargo tengo, o sea, más cercano a dos hijos a cargo, más voy a beneficiarme con este cambio. cuando más cercano esté de los 55.000 pesos de sueldo y menos hijos, o uno o ningún hijo a cargo, menos me beneficio con todo esto, independientemente del tema de los alquileres y de la cuota hipotecaria. Quiere decir que si alguien está escuchando y se encuentra en que tiene dos hijos a cargo y que además alquila y descuenta ese alquiler, o que paga una cuota, y tiene un sueldo aproximadamente de 80.000 pesos, ese es el más beneficiado de todos, eh, lo que hemos estado analizando hasta este momento. A partir de los 80.000 pesos, otra vez, eh, las los beneficios son muy chicos, andan en los 500 pesos, dependiendo de, del ingreso y la situación particular de cada uno. Un poco para ilustrar, Jorge, yo sé que son muchos números, hay mucha complicación, pero para para generarse falsas expectativas y para saber bien cómo está ubicado cada uno, la idea era ilustrar con algunos ejemplos concretos quiénes son los más beneficiados y quiénes no tanto con esta este proyecto que se está presentando en el Parlamento en estos días. Mauro, aprovecho a consultarte. Son muchas las personas que conozco que mm, me han manifestado que no les conviene trabajar horas extras, por ejemplo, o tener un sí. segundo trabajo porque en definitiva eh, lo que eso hace es este aumentarle los ingresos empiezan a aplicarse la escala de descuentos del IRPF y, en definitiva, esa diferencia, en términos generales, se le van a aportes. ¿Sigue uh -huh. siendo así eso? No, eso es un razonamiento incorrecto. Y también voy a poner un ejemplo concreto para que lo pueda entender. Supongamos que hay una persona que está justo en el borde del mínimo no imponible, ¿eh? el caso justamente estábamos viendo ahora uh -huh. y por ende no está pagando IRPF, ¿sí? está ganando alrededor de... 45.000 pesos, eh, 40.000 pesos para hacer un número redondo, y no paga IRPF. Y alguien le dice, bueno, te voy a pagar horas extras, si trabajas más horas, en lugar de 40.000, vas a ganar 50.000 pesos, o sea, 10.000 pesos más. El IRPF no opera sobre los 50.000 pesos, opera sobre la diferencia. O sea, 50.000 menos lo que yo estaba exonerado antes, que no pagaba por ser el mínimo no imponible, que es 40 o sea, sobre 10.000 pesos. Entonces, un porcentaje de 10.000 pesos nunca puede ser mayor que 10.000 pesos. Si le pago 10.000 pesos, en realidad no va a recibir en la mano 10.000, pero tampoco va a recibir menos de 40, que era lo que recibía antes. Probablemente reciba alrededor de 30, eh, 49 y algo. que ¿eh? La diferencia va a ser el IRPF. Esa es la característica que tiene, que se cobra sobre franjas eh, en franjas sobre saldos, no sobre la totalidad, cosa que en Argentina no pasa, y ahí sí... Es correcto lo que podría decir alguien en ese aspecto. Pero acá en Uruguay, de la forma en que está estructurado, espero haberlo explicado bien, eh, no corresponde ese razonamiento, no es correcto. Bien, pero el porcentaje sobre esa franja, entre 40 y 50, como ejemplo que vos pusiste, en por, el, el, el, ¿porcentualmente se mantiene de la misma manera sea cual sea el monto? Si tú estás en una franja muy alta, el porcentaje es mayor. Si tú estás en la franja de 40 o 50, porcentaje es el 10%. O sea, pagas un 10% de 10.000 que son mil pesos. ¿Hasta cuánto? Ese es el IRPF. Y eso hasta que llegues, eh, hasta los, si no recuerdo mal, es hasta los 60, 70 por ahí, donde otra vez saltas de franja. Pero te va a pasar lo mismo. Si tú estás ganando, por ejemplo, un disparate, 600.000 pesos y pasas a 610.000 tú pagas un 30% o un 36% de esos 10.000 pesos de diferencia. O sea, en lugar de ganar 10.000 pesos, pasas a, a, eh, a ganar 6.000 pesos y algo, sí uh -huh. o, o sea, por los primeros, cuando pasé de 40 a 50, pagué 1.000 pesos de impuesto. Cuando pasé de 600 a 610, pagué 3.600 pesos. Pero siempre gano algo más. Bien. No es que paso de 600 a 500 y algo. Gracias por la explicación, Mauro. ¿Algo más o redondeamos por acá? No, por acá redondeamos, Jorge. Suficientes números por hoy. Sí, sí, ya está. Pero bien, bien. Muy entendible, muy entendible como siempre. Gracias, Mauro. Bueno, buena jornada para todos. Igual para ti. Chau, chau.